Hace dos años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se insolaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Vodcast Más! Pablo Mora como Mora Nico West y Fito como DJ Cabezós Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más Capítulo número 11 de la quinta temporada Y capítulo número 88 de la historia de ¿88 18, ya? 88 ya llevamos, 88 semanas haciendo esto y esta Qué semana... manera de no tener vida <ríe> Les <ríe> habla Nico Wes, me encuentro como cada semana con mi amigo Mora Y ahí las máquinas se hola, encuentra hola. nuestro querido DJ cabeza Y esta semana tenemos invitada nuevamente ¿Así? ¿Así? Así pues. ¿Y quiénes son? Ellos son Radio Quimera. Radio Quimera es una banda de rock fusión con matices melancólicos en un viaje musical por distintos estados anímicos expresados en sus letras y melodías mezclados con aspectos que van desde el latin, blues, reggae hasta el jazz. ¿Hizo su tarea? y mi tarea. H-T-T-T... slash. Así que... Presénteme a invitado usted, pues, joven Pero que... Pero ¿Estamos? Sí Ya, ¿Ah? ¿lo digo yo lo hice? Usted dígalo, ya. porque usted agarró vuelo Estamos junto a Juan Pablo Barrientos, guitarra de Radio Quimera Y a Javier González, teclado de Radio Quimera hola, ¿Cómo están, chicos? Hola, hola, hola Muy bien, gracias Un aplauso sí, para los chiles gracias, gracias por invitar hoy sí. Es un honor para nosotros tenerlo acá Gracias Estoy contento de poder compartir con ustedes, con toda la gente, lo que nuestra música, puede contar quizá alguna anécdota y lo que se viene próximamente, que nuestro debut acá en Santiago. Buenísimo. Oye, ustedes son de San Fernando, sexta región. No han sido criados en la zona. O menos? Bueno. Yo la verdad yo nací en Santiago Bueno, yo también, oh, yeah. pero... pero Pero después Santiago, pero vivimos en San Fernando Actualmente estamos distribuidos por otro lado Yo trabajo en Valparaíso constantemente Estoy viajando, hoy día viene desde Valparaíso Mañana tengo que volver temprano a, oh, al trabajo Pero pero bueno, creo que, el, el, bueno que a este proyecto le tengo mucho cariño Entonces vengo por eso Es como un hijo no hace o okay, un sobrino. Claro, un sobrino. <risa> un sobrino. Sí, un sobrino. El ahijado. Claro. La bendición. <risa> claro. La bendición. La bendición ajena. Claro, sí. <risa> uno lo ve por foto, y dice, claro. qué bonito. Qué bonito, ya, cargo tú. <risa> sí, claro. Oye, ustedes están conformados por eh, son? Jesús Quintero voz y guitarra, uh -huh. Juan Pablo que está aquí con justo nosotros, Javier también que está con nosotros. Fabián Navarro Batería y Andrés Rojas en el bajo así es, esa es la formación actual que tenemos eh, bueno la banda ha tenido hartas mutaciones desde un, desde un principio pero yo creo que llegamos a la madurez y a la formación ya más ideal que como el complemento que necesitábamos Oiga, a mí ¿Qué? me come la curiosidad de preguntarle, ¿por qué Radio Quimera? Radio Quimera oh, fue todo un tema, no, no sabíamos qué nombre ponerle ¿Ya? Eh, Pasamos por mucho... <risa> de hecho en un principio la banda eh, se llamaba Grado 45 grado 45 sí. ¿Ya? Eh, Yo cuando llegué a la banda se llamaba así, y yo no entendía por qué se llama Grado 45 Y claro, después me dijeron que eran las piscolas que le gustaban al vocalista. <risa> ese era el, sí, el octanaje que... del hombre. Entonces, por ese lado, claro, no era un hombre que, que podía llevar mucho tiempo. y Después, claro, nos vimos en YouTube y había una banda ya que se llamaba Grado 45. Y tocaban rancheras, corridos. Entonces, también <risa> no, íbamos no. a vernos opacados antes eso, esa aminesia. Antipromo. Claro. <risa> entonces, ya ahí entramos en el tema de buscar un nombre y... Y claro, como buenos músicos no teníamos nada de creatividad para pa buscar un nombre. Entonces pasamos por varios intentos hasta que alguien llegó al nombre Quimera. Que Quimera eh, tiene un significado bastante especial lo voy a googlear <risa> no hay Oye, pero, verga pero que hace que mucho sentido el infierno. Mien mientras lo googlea avisarle a la gente que puede contactarse con nosotros en vivo y en directo eh, al más 569 40361997 más 569 40361997 está saliendo ahí en pantalla en facebook.com un podcast más pueden mandar whatsapp, audio lo que quieran. O llamar como lo hizo Daniel hace un par de oiga, capítulos. De oiga Luchito, Luchito. <risa> Luchito Mario. Eh, recordémosle a nuestra gente que nos está escuchando ahora que hay una repetición del capítulo por Radio Sonido Más todos los tiempos, toda la música. Sí, ¡Ah! ¡Vice sí, sí, sí. mi tarea! <risa> y esta repetición es a las 9 de la noche. A los 10. A las 10. Ah, me cambiaron el horario. No, siempre ha sido a las 10. Oh. Diga bueno, la... mi reloj cambió. Te digo eh, no sé, por ahí www.radiosonido+.net. Oh, no, no. Ahí ahí viene, ahí viene. Más, de... Más son de... detalles. Sí. Lo intenté, pues lo intentó. Bueno, se abre la droga por lo, lo intenté, ¿po? Hace lo que puede si sí, mi no. memoria es frágil. No. ¿Por qué estoy aquí? <risa> ¿Por qué nací? <risa> claro. En control... Sí, sí. Ay, no, siempre lo subes en realidad. <risa> ah, una broma. Según Wikipedia. ¿eh? Pero bueno, sí, me dio sí. el pase a... <risa> para avisar el número. Claro, sí, está todo preparado. Está todo, está todo pauteado. Sí, pasa que, Fabián, que el baterista de la banda, de repente apareció con la, la palabra quimera. Claro, yo siempre imaginé como un monstruo que salía en el Final Fantasy. De hecho, quimera, un monstruo como de tres cabezas, una cosa el pero, de, el animal que custodia el infierno. Claro, es un, es un personaje o sea, en mitológico. Realidad, claro, sí. en realidad es quien el, el infierno de otro, pero, pero la quimera sí era un, un personaje mitológico de la Ya vieron no no el tema. Me, me equivoqué otra vez. Ahí viene Está bien, viene? Otra, ahí, <risa> <risa> vamos a tomar el poder Sabéis que me, me voy a caer. <risa> <risa> <risa> eh, ya, pues, y pasa que Quimera tiene un significado Tiene un significado asociado a un sueño o ilusión que es producto de, de una imaginación que se anhela y se persigue a pesar de ser muy poco probable que se realice. Yo sé que es un poco larga la definición, pero se resume en un tema de, de que nuestra música eh, tiene un... un ...una sucesión a lo melancólico... ...de repente a, a salir de cierta oscuridad... ...pero siempre bien corta vena el tema... ...no apto para... <risa> ...gente con depresión... cosas así... ...entonces nosotros vimos Radio Quimera como un emisor... ...de sueños e ilusiones... ...que a pesar de que uno los persiga... Eh, no, ...no llegan a concretarse... ...entonces tiene esa... ...esa vuelta larga para explicar que en realidad... Eh, ...las letras y la música... ...bien corta vena que hacemos... Eh, pasa a ser como un emisor de, de emociones de emociones bien malas y tristes, <risa> pero emociones Ay, a mi me encantó Fue, sí. ha sido el soundtrack de estos últimos días ya Ayer casi me tiré por la ventana, pero... <risa> claro. No. Hablando, hablando, por suerte no la he chiste de... ninguna vena importante, pero... no. <risa> Hablando un poco de esa No, como... pero está súper bueno. A mí me, me encantó el material. Ah, oh, gracias, gracias. <risa> ya, ya, me callo, hablar? me callo, me callo, ya, me callo. Que hablando un poco de esas emociones malas, yo una vez escuchaba a Gonzalo Frías que decía que la música feliz no es real porque en realidad como... Los mayores sentimientos de los artistas nacen en los malos. los peores los momentos. los peores momentos, claro. Claro. Y a pesar de todo, no somos gente tan triste en el día a día, no, la verdad es que no. La de hecho, que el... los ensayos son un, son un chiste, hay un montón de <risas> anécdotas por ahí. Pero yo creo que tiene que ver más con con esa mezcla de estilos que hay, porque no, no, no somos muy muy comunes. Sí, tenemos, es raro, por ejemplo, ustedes que pudieron escuchar un, un poco de nuestra música, ¿a quién lo asocian? Porque a mí cuando me preguntan a qué bandas se parecen claro. eh, o qué o... estilo eres, no sé claro. yo claro. como que di, no, no, no quiero ser cabrón y no, pero llegamos como a la conclusión que sonamos como Radio Quimera o sea, no claro. no, no lo puedo encontrar comparar o sea, con algo la, la verdad es que cuando, no cuando, sé si para bien o para mal cuando pero... ustedes preguntaron no, pero como, sí, a preguntar qué tipo de música te influenció así como, fue, fue extraño porque oye, fue una reflexión respecto a que al final no, no hay una música que esté detrás de nosotros, sino que como que Radio Quimera se transformó en un producto solo que es una combinación de de 5 personas con distintos gustos con distintas formas o sea si, no sé pues si estuviera el Fabián aquí que el baterista probablemente estaría muerto de la risa porque ese güey bueno <risa> no se pone serio nunca es <risa> <risa> yo sé, ahí lo callar, los ensayos, no sí lo callar el ensayo, no así. Deberíamos de hecho afuera, cambiarlo. Claro. O sea, claro. claro. <risa> ¿Y, y esa <risa> mixtura yo creo que <risa> esa mezcla de estilo, yo creo que es lo que lo que hace rica a una banda y una mixtura que se logra gracias a, a, a mucho ensayo, a mucho a mucho a mucho mucho mucho ensayo. Y Hoy... para ensayar, para ensayar y encontrar tu lugar perfecto, de ensayo solo 10 que Entrar a la Google Play Store Y buscar a Band-Aid band es la primera aplicación en Chile Que contiene todas las salas de ensayo y tiendas de música eh, En el mapa Por el sistema GPS Y tú puedes encontrar el lugar que te quede más cerca Además de la información de contacto Para poder consultar por el stock de productos En la tienda o por tu hora Que te acomode más Así que ya lo sabe amigo, band Disponible en la Google Play Store Todo al alcance de la, la mano desde, desde, el, desde el inicio de los tiempos a no, sí, bien. pues se eh, rajó con estos lindos micrófonos Ay. negros y rosados ah, Uy, qué rico sí, <risa> oye, eh, oye, Dato Flick eh, Cuéntanos Dentro de toda la depresión y la melancolidad de la que hablamos El vocalista que es Jesús Quinteros Eh tiene la particularidad de ser un buen súper pacífico, no se enoja nunca nunca está triste no, si, eh, de eh, hecho me enoja que él no que se enoje la voz, <risa> en la voz del disco en vivo por lo menos se notaba mucho así, hola chicos no, más onda que la, la verdad es que es muy tranquilo yo creo que es una de las cosas también que nos ha ayudado porque el que sube muchos de estos chiquillos tenemos ensayo y después de un asado oh, chiquillos sí. eh, no hay misa pero y después de un asado Sí, entonces, Muy los fines manera. de semana el claro, el Jesús siempre fomenta, fomenta mucho la convivencia, entonces generalmente nos juntamos los sábados después de, si no tenemos ensayo una reunión, conversamos su asadito, su carnecita, ya estoy súper guato. Oh, hay, que hay que aprovecharlo antes que le dé la gota al hombre. Claro, pero... le va a la gota. Parqueo con vino y pan, dos mil años después, la carne, la so. En serio, sí, es terrible. A mí por ahora ya me retó, carreteo todos los fines de semana con esto. Oye, permiso, un, un, un, un saludo a Esteban González alias de un niño, un personaje sanferlandino, sí. eh radicado acá en, en Santiago, que toca la banda Saurio, que nos va a estar acompañando este miércoles oh, eh, en mi bar, mi bar que Tienes queda? un bar. Sí. que me compré en Santiago, no sé ¿dónde? <ríe> ¿Dónde <queda? ríe> Frente al bar de Reyes. Pero sí, sigue así <ríe> cerca del Pero, metro Santa Isabel. Nosotros es, venimos de la aventura, bueno. si queremos que la banda se se mueva, que la gente la escuche, así que estamos listos sí. por el miércoles y un saludo y a los amigos Andesia. de saurio que nos sí. han estado apoyando yo eso los locales acá pero eh, un trabajo bien bien mancomunado ahí apoyándonos entre bandas emergentes Oye, bueno, y si nos empezamos a ambientar para lo que se va a escuchar el día miércoles con un temita Debo. con un cuento tierno, cuento oh, tierno. hoy oh. se tiene una historia sí. linda, no se sé porque, cuento, no, como cuento como... tierno tiene cuando recién se creó, cuando era cuando era grado, grado 45 la banda eh, Cuento Tierno es una historia que creó Jesús Quintero él nos contaba para su abuelo cuando él murió entonces sí. no es, es una historia que habla de su abuelo que... es, es parte como de las particularidades de, sí. de la banda y las canciones que son eh, interpretables uh -huh. Jesús las pensó en cierto momento pero nunca te dice muy claro a dónde va entonces la gente como que la escucha, la analiza la letra y lo lleva a un tema súper personal. Entonces, de esa misma forma, la gente le busca su significado propio. Claro. Jesús lo hizo pensando en su abuela, claro. Pero hay gente que dice, oh, me acuerdo de, de una ex, no sé, o de claro. una mina, ¿cachai? O de algo y que no un, que no tuvo consuelo. Entonces, cada uh -huh. uno le va buscando eh, lo que le genera sentido y le hace clic internamente. Independiente de con qué fit lo creó Jesús, él uh -huh. le da como este tema que lo deja abierto. Entonces, cada uno ahí dice, oh, me llegó Independiente yeah, de Jesús claro. pensó, en, pensó en todo No por nada de Jesús sí. Sí. sí Vámonos con cuento tierno Aquí en un podcast más Cuento tierno de Radio Quimera sí. Sí, Ese pasa a es ser como El primer single De lo que ha sido la banda eh, El tema al que le hemos dado más difusión El que sí. también engancha más con la gente Entonces le hemos dado duro Con ese tema sí, eh, Hay un amigo en Rancagua, que... sí, sí. Sí. Hay en Rancagua Que la verdad es que Hemos hecho muy buena relación Una banda que hay por allá Y, no, amigo, y los chileos la cantan La cantan Así que hemos no, ido tocar así. con ellos Y en, antes de que empecemos a tocar Empiezan a un sí. cuento Claro, así mismo, también o sea, allá, allá en el campo No, y fue cuántico Porque nos conocimos Un concurso de bandas Que yeah. nos ganaron ellos Pero ellos terminaron Como más fanáticos De nuestra música Nos fueron a ver en vivo Sí Después hicimos una tocada juntos, so, yeah. y todo. Entonces, los cabros son a toda raja dentro sí. de todo. y sí. sí, son muy buenas que la Al final es como la idea, dentro de todo este ambiente musical, de repente hay harto ego, envía, uh -huh. hay un montón de cosas. Que en realidad lo que tú necesitas es eh, apañarte ¿no? entre las bandas, estamos todos en la misma sí, mierda. Sí. O sea, tenemos la misma dificultad y todo, entonces no hay pa' qué caer en, en ese tema de, de que quién es mejor, quién es peor cada uno hace lo suyo no y uh -huh. los cabros lo entendieron así son casi bien muy fans no verlo como una competencia en claro. realidad no sino verdad, como es que lo... ve y hace tu música sí, sí. oye hace poco bueno mientras estábamos escuchando el tema nos estaban contando de sus integrantes de que ¿Sí? hay como por ahí como una mezcla más o menos hay un, un men psicólogo que... un profe de inglés Sí, sí. Eh, yo soy psicólogo Fabián que es el baterista También es psicólogo Tenemos a Andrés el bajista Que es profesor de inglés Javier el tecladista Profesor de música uh -huh. Y Jesús que ha sido muchas cosas en su vida es Un maestro chasquilla de chasquilla de, de gozar Era carpintero de gozar. Y El chico de los asados sí. <risa> <risa> Hijo, hijo de una paloma nada claro. eh, no, el hombre tuvo botillería vendió huevos en camioneta vendía sí. pan ideal eh, fue músico estudió en el conservatorio en Valpo, percusión hijo de un también reconocido músico local allá eh, hijo ilustre creo hijo ilustre, parece que claro, hijo ilustre José el Hall, papá del hijo ilustre sí, de la ciudad de creo es un llama, tenor importante ¿ya? entonces la música es como un tema bien familiar eh, de los quinteros allá en San Fernando la mafia de los quinteros <risa> eh, entonces <risa> Jesús ha sido muchas cosas en su vida <risa> pero actualmente pitutean otra cosa y eso ha sido un enjunje de un montón de influencias desde lo laboral del día a día, la personalidad de cada uno y también los estilos musicales que también somos bien distintos uno del otro Jesús muy de rock latino, del tema de soda, influencia cerati, menos sí, influencia muy argentina, sí. eh, rock latino chileno también. Te gusta mucho eso, sí. Sí, eh André y Javier son más del jazz, son sí. del tema más sí. todo, los carretes se van a hablar de claves, de escala, Ay. Sí, son los ñoños yo soy un músico fracasado <risa> en, lo, en lo teórico entonces nunca tuve mucha paciencia para estudiar entonces yo cuando ponía a leer tablaturas terminaba improvisando, me, me aburría seguir la verdad entonces no no me, no me guío mucho por ahí pero no. soy más de, del rock de, del solo de, de, de distintos sí. estilos y Fabián es un huevón que no calla y nunca. Que tiene un, una particularidad, cuando tenemos una maqueta es súper general Y yeah. de repente suena bien, el tema está hecho, cachái, está listo, está sonando todo, pero dice, "No, está muy cuadrado." No. Entonces, cuadrémulo. Sí. Y empieza a desarmarlo, a desarmarlo, al final el tema queda de nuevo del cero. Y el loco empieza a cortar los tiempos Empieza sí. a adelantar, le mete cuestiones La verdad es que hay un El, el sonidista, el del estudio donde estamos grabando uh -huh. estudio Mantra allá en San Fernando Es eh, que le mando un saludo, la verdad saludo, Ha hecho un súper buen trabajo él. Eh, se, Tiene tiene una definición del Fabián El Fabián dice O sea, el, el Jano dice que, el, que a Fabián Tiene una aversión Al tiempo uno, al tiempo fuerte Siempre pega Pega atravesar yeah. la cuestión una cuestión como de gusto Entonces, <risa> a veces a veces a veces uno se acostumbra pero bueno Cuando están todos los temas con la misma Hay algunas personas que tienden a, como, a cuestionárselo Pero nosotros estamos se, acostumbrados Si le cae verdad, la, la mitad de la cara Hablando de cosas mañoñas, loco, no sé Una canción normal 4 cuartos, te la tiran cinco Te la tiran siete Y es como, pero bueno, ¿cómo cuadra esto? ¿caché? Y es como, no, si cuadra, bueno, y cuadra, aquí, cuadra y entonces, es que, A veces es un poco raro hablar con él Porque tiene demasiada idea Y imagínate una persona que tiene demasiada idea y tenés que congeniarla con otras cuatro personas que tienen ideas pero pero la verdad es que ha funcionado súper bien, hemos, hemos sudado harto, la hemos sudado harto por el trabajo, pero le hemos tomado harto cariño, la verdad es que a mí me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho el sonido que hemos tomado. Me gusta mucho como suena el barrio, me gusta mucho como suena el Andrés, como suenan los chiquillos. Han congeniado súper bien, eso es sí. lo, lo que nos sí. es tan Sí, lo otro que estaba viendo, ustedes han tocado en hartos lados también. En, se han presentado en festivales, en, uh -huh. en sí, sí. distintas ciudades, ¿Qué, qué, en qué lados más o menos. Sí, en, hemos picoteado Machalí, Rencagua, en San sí. Fernando. El Machalí fue entretenido porque el Andrés el bajista está es muy movido, entonces nos tira para todo lo que haya, donde caiga, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Siempre hacemos esto de... De tratar de ir a todas las, las vitrinas para nosotros son importantes no, ¿no? habían contado también de que tocaron en un ah en un festival de tatuaje algo así de nuevo, sí, nuevo la verdad es que ensayamos en un festival de fue un ensayo un ensayo en vivo con público y el público eran las bandas que venían después ¿ustedes conocen al Rey Midas? ¿cierto? claro sí. El Mora es todo lo contrario. Ah. Todo lo que tu... todo no lo que todo tu... lo destruye. Aléjate. A la Sarsamora. La <risa> Sarsamora. Oye, eh, un consejo para las bandas que se tienen que mover por mucho tiempo. Llega la hora de los auspiciadores nuevamente. Sí. Damos la bienvenida a Stars van Music Cargo. Te llevamos a ti y a tu banda, movemos tus equipos y te ayudamos en tu evento, todo con tarifas ajustadas a kilometraje, horarios y tipo de servicio dentro y fuera de Santiago. Somos músicos y sonidistas dispuestos a divertirse con ustedes, nuestros mismos colegas. Que tu father no te lleve al evento, porque la diversión de una banda siempre es mejor en una banda. Siéntate un rockstar con Stars Band Music Cargo Un aplauso para estar en Facebook Ahí ah, lo pueden buscar bueno, bueno, bueno. Rico por si es una band Te puedo durmiendo Te puedo tomando, sí. da lo mismo sí. <risa> no, no tenés que restringirte De acuerdo a eso Oye, ¿me parece si nos vamos con otro tema? Ya, dale, bueno. Bueno, dale. Vámonos sí, oh. escuchar Radio qué Mirar no la luz Mirar la luz sí. Uy. No, eh, el título lo dice todo encandilémonos <ríe> con esta bueno, dale. esto es Mirar la Luz de Radio Aquí, Quimera en un podcast más La temporada otoño-invierno ya llegó a New Caps. New Caps son expertos en gorras. Gorras, dad, hat, snapback, buckets, beanies, mochilas, jerseys y mucho más. Eh, con envíos dentro de Chile pagando cómodamente desde tu casa con tarjetas red, compra, visa y Mastercard. Encuéntranos en www.facebook.com slash New en Instagram. Y en www.newcaps.cl está todo el catálogo completo. New Caps, expertos en gorras. New Caps, expertos en gorras. Bueno, así me voy a poder tapar la pela <risa> Arctofedo tiene el pelo usted señor. Sí, ¿Tiene, parezco tiene viejo loco lo me, ¿Me tengo que cambiar? El, me tengo que Oye, cambiar lo que, que pasaba recién era mirar la luz Tiene un tiene un muy un, buen cambio, un buen cambio de... sí. Sí. Ahí es cuando el bajista se luce Claro eh, Es parte como de sorprender, ¿cachai? El tema te tira por un lado y de repente bah, sale con otro. Uh, se da convulsión mental así. Vomitando arco iris. <ríe> sí, mira, nosotros eh, tuvimos la particularidad que yo llegué a principio en 2016 a la banda. Eh, éramos un trío en ese tiempo. ya yeah. Qué rico. <ríe> Jesús tocaba el bajo ay, sí. eh, mira, mira. y bueno, yo guitarra, Fabián, batería. <ríe> Y de repente ahí llegó un bajista, eh, se fue armando a poco, después llegó Javier. Pero nosotros estuvimos un año ensayando, sin tocar en vivo, por opción. ya yeah. Ensayamos, ensayamos, ensayamos, por el fin de, de madurar los temas, de terminar de componer, de ir mejorando, de que saliera más parejito, ¿cachai? Entonces eh, no nos apuró el tema de salir a tocar. Nosotros siempre tuvimos con mente primero armar un proyecto... Eh, bien formado ¿cachá? y que se di, se notara en los temas, el tiempo que se dedicó ¿cach? entonces nosotros estuvimos un año encerrados ensayando nos juntamos por ensayar y claro, después uh -huh. ya con el tiempo se fue gestando las primeras tocadas y ya grabar el disco que, que en realidad lo tenemos listo pero estamos ahí en los últimos detalles para pa lanzarlo Aparte que al principio nadie te apura en, en o sea, qué bueno que siguieron como ese tiempo de trabajar. Pues claro, es que a veces todo la todo. ansiedad te come, pues, ¿cachái? Claro, si de repente sí. cuando estáis con temas propios querís puro mostrarlo y que todos lo vean en la cuestión, pero también iba con ese tema de, de la madurez, ¿cachái? Yo ya todos pasamos por banda, tocamos en mil tributos, tocamos Eh, cumbias tocamos rock tocamos de todo uh -huh. entonces ya ha llegado un punto de madurez en la que todos queríamos hacer algo propio y tomando el tiempo que, que fuera necesario entonces desde ese punto de vista lo tomamos de ese de esa forma queáis de, de que demora lo que demoreere que fue armar los temas y después grabar el disco y también fue fue bastante largo pero después igual te sentía al menos tranquilo de los resultados Valió la pena. Y, y se nota ese trabajo y la gente también aprecia ese trabajo porque están harto comentario recibiendo por Facebook, hartos saludos, Maquita Fuentes, Rosa Vázquez, Ruth Cita, Andrea Jorquera y un montón de saludos más que se han estado uniendo ahí durante El El ah, sí, larga. el fan club de Radio Quimera está presente ahí en sí, ahora en el capítulo. Sí. No agradecerle a toda la gente que nos apoya porque eh en base a eso uno puede subsistir como banda, o sea, en realidad si salí no te va a ver nadie no tiene ni un brillo, pero la gente sola se ha ido sumando, sí. eh, han ido enganchando con nuestros temas, entonces agradecer también a todos los que están atentos ahí a nosotros como Radio Quimena buenísimo eso es Bonita lo bueno también de una banda tener el apoyo también de la gente que te escucha, claro. si sí, hay gente que te escucha también es porque uno siente que está haciendo un buen trabajo Sí, de, sí, un sí. apoyo mutuo hay ¿eh? entre sí. la banda entregando material la gente si igual hay entregando una cosa de confianza porque de alguna forma como dice Juan Pablo dice eh, nosotros nos tomamos el tiempo fue con mucha calma, los chicos se tomaron mucho tiempo para armarlo bien yo después cuando me, me integré también no hemos claro, tomado esta, mucho esta tiempo esa curiosidad ya ah, no lo hemos claro. dicho al aire no. pero uh -huh. Javier antes era el guitarrista de la banda ya yeah. Eh, él claro. compuso gran parte de, de, del demo que nosotros tenemos en Spotify Eh, gran parte de la línea melódica Corresponde a Javier pues, Cuando él se las da de guitarra claro. Fracasó <risa> claramente tiempo, y, En ese tiempo y, y Llegué yo eh, A mejorar a, opacaron, a y... Humillado, humillado Deserruchaste el piso no, no, de hecho ni nos conocíamos ¿no? y, y él después cuando nosotros Ya como Radio Quimera eh, Empezamos a tocar en vivo Jajaja <risa> Lo siento, no, pero la música... nos se, sentimos por interrumpirlo, pero... Pero así en nuestro DJ. La se la mete con esta esquina. Que... <risa> y esto indica que se nos vienen los cortitos. Acá con nuestro querido DJ. Gracias. <risa> Esto son las principales influencias. Pero termina, de termina la idea. De sí. no ya, si el DJ lo ahí. permite. Eh, <risa> eh, no, si es ah, un pues, perro que, claro, que ladra nomás. No, Nosotros no, no, no, <risa> <risa> estábamos tocando ya con Radio Quimera en vivo y Javier no iba a ver como público. Y, super piola, y me cantaba las canciones solo. Así era. Claro, el loco como era como... El, era el que... El fan, claro, Y me sabía claro. las canciones, entonces era como... Oh, chiquillos, la gente los veía ¿no? y yo las cantaba. Era un, o sea, sí, era, pues, y súper constructivo desde afuera, nos apoyaba y todo. Entonces, cuando nosotros eh, hicimos un show ya más grande en el Centro Cultural, ya yeah. es como un teatro aquí en San Fernando, eh, lo invitamos a los teclados para que rellenara con los teclados. Y claro, de ahí ya... Se, se, se apernó, se apernó pues, no, no, no había como sacarlo entonces no. ya lo metimos oficialmente de nuevo ya weón, ya, ya. Pero no, bien, bien bien ahí Javier porque un muy buen compositor, como el hombre estudió el tema musical es también un aporte fundamental al momento de, de la composición y ahora si sí nos vamos a, ver, sí, a sí. los cortitos que noticia se nota que se quieren tanto, tenemos genital. que saber ¿De dónde vino toda esta inspiración para, para crear la música de Radio Kimber? Así que vamos con el primer cortito Inspiración, anécdota o lo que nos quieran contar ustedes Esto es Los búnkers pobre corazón Este Cora un clasicón de Los Bunkers ¿Quién fue este? ¿Qui quién... Yo, creo, yo creo que este fue el André A el André le gustan mucho Los Bunkers o... Es como de esa escuela O Fabián no, yo creo que Fabián va más por, por el, la línea como del rock clásico así como Toto y esas cosas ya, ¿no? para que vean, nosotros nos conocemos muy bien <risa> sí. Sí. yo creo, yo creo es, que, es que la verdad es que nunca conversamos de gusto, entonces es difícil, yo creo que más esto es más como el Andrés ah, y la verdad es que esta canción siempre la, can, la cantamos con el Andrés, cada vez que hay asado terminamos cantándola porque tiene un coro muy Muy, muy lindo, independiente de lo rudo que es la canción y casi cochina de los bunkers, no sé cuál fue la idea de ellos que tuvieron el, el Andrés, el Buena Onda ese es el, el, el, el, el, el, el bajista el el no, es ah, el, ah, el, el, el que es el de los asados ah, no. lo asado. pero, ah, pero el Andrés siempre te, le gusta este tema y llegamos a la conclusión de que este tema tiene la parte intermedia es una parte muy melódica, muy linda con muchas buenas voces como que, que le para que toda ahora. la intensidad este tema, claro, ahí era, viene esa parte es una parte claro. muy delicada yo te, lo Ahí te... va un poco yo creo quizás La melancolía sí, que incorporan yo creo, ustedes Yo creo su... que por eso Andrés podría haber nombrado esta cuestión ¿No? Vámonos con el siguiente Esta uh -huh. cuestión claro. La cuestión, claro. la cuestión. Claro. Este es John Mayer, Mayer. Mayer no. Gravity yo, yo lo podría haber puesto pero la verdad es que yo Hace tiempo dejé de ser guitarrista entonces no me correspondía Yo me fui sí. en hora a <ríe> Yo creo que esta cuestión definitivamente del barrio sí, sí, Pero a ti te gusta hablar todo John Mayer Oh, sí, venía a Argentina y no pude ir sí, me, la verdad es que oh. no sé si tú escuchaste que, es que venía a Argentina sí, sí, sí, no, pero... pero sí, es, es rico en el tiempo que tocaba guitarra yo era muy muy de hacer ese tipo de cosas pero yo creo que sí Juan, Juan Pablo aquí John sí, Mayer es, que es toda una influencia porque llegó como al punto de la madurez mía en la guitarra yo como todos los cabros partí tocando Los Prisioneros después me puse más metalero Después me dio la OEA y me compré una Ibanez RG, me creía Satriani, Ibai, tocaba más música instrumental con solo y después llegué como que recaí en Mayer que es como un blues bien, bien antiguo, influenciado por... Steve Ray Baugh o Jimi Hendrix entonces como que juntó hartos complementos y me terminó convencer de volver al Lastrato que una guitarra que yo odiaba en un principio porque era como muy común y era fea estéticamente y claro no después volví como a lo clásico y tiene este tema musical de que también es muy versátil los temas del él, tiene todos los gustos y no, como guitarra está excelente entonces el el que que pone, representa ¿no? esa madurez la guitarra de haber pasado por tantos estilos Hasta llegar a algo más... Más cálido Son como las etapas de la vida De joven unos ¿eh? Joven alocado sí, y... Claro. <risa> y después uno ya la calma Y paremos sí, un poco pues... las revoluciones Centremos un poco más Pensemos Sí, pues a pesar de que igual en los solos de Rollo quimera me huevieron un poco <risa> <risa> <risa> Igual le puse Pero siempre como con un motivo Nunca ah, meter sí. notas por no, porque meter Porque sí, claro es, lo La verdad es que no, nos toma por sorpresa siempre ¿sí? toma por sorpresa esas cosas Vámonos con la siguiente. ¿sí? Esto es Johnny Mitchell. Edith and the Kingpin. Ah, este Javier. No, ¿no? ¿Sí? Javier eres tú? No sé bien, ¿eres tú? Esto yo creo que es Fabián. Ah, Fabián. <risa> <¿S> <risa> siguiente? Sí, no sé. <risa> <risa> eh, ¿Quién era Fabián? Sí, Fabián es baterista. El baterista. Ah, que paradójicamente es muy Está muy tranquilo ¿Quiénes? el tema. Sí, de, de, tranquilo el tema lo lo de Fabián. Sí, tal vez yo esperaba algo más así como todo. todo. Que nos ah, será su ah. negativismo desafiante que vaya a irla contra. Sí, yo creo, tema, yo sí. creo. No, no. Que nos llame Fabián y nos a no a no no no. No, no, no. no, no. Fabián no llama. Entonces, entonces, vámonos con la siguiente. A no, pues Fabián será Fabián, ¿no? Entonces, Esto es Soda estéreo, zona, de, zona promesas. de promesas. Ah, este es Jesús. Sí, Jesús Jesus, le gustó mucho. Sí. Jesús, 2018 años después, fanático de, de Soda Stereo. El hombre muy influenciado en el rock latino. Eh, Jesús fucking Christ. <risa> <risa> fucking. Yo claro. creo que una de las cosas que yo creo que le gustan al Jesús es la forma como... Lo asado. como Bueno, lo <risa> aparte lo basado Es la forma como componen estos estos cabros Que ya no nos siguen una, una estructura tradicional De giros melódicos tradicionales Yo creo que el, el, el rock argentino en general O el rock latino que, que, que se movió en Argentina Spinetta, Cerati, todos esos locos Tienen una cantidad de variantes en cuanto a los círculos Como acorde y cosas así que hacen otra cosa Entonces... El Jesús siempre tiende como a, a desaarmrnos una estructura y presentar unas estructuras más raras de los temas claro. es que yo, acorde como que como que pero por qué va a este acorde y al final como le que le tomais el gustito a la cosa entonces creo que hay una de las cosas que puede que les llame la atención al que son mm -hmm. aparte Argentina en tema de música en tema de rock tiene mucho más historia que la que tenemos sí, nosotros en sí, entonces de repente agarrarse y, como... y con tremendo exponente sí, o sea... y con un mercado musical mucho más grande también incluso, sí. como que hay harto de donde tomar cosas ah, de donde de repente tiene otro gustito la música argentina que de repente incorporarla de alguna forma eh nos hace bien sí, sí pero no yo creo que eso fue lo que rescata Jesús del, del rock la, latino en sí de que una base bien melodica bien rítmica que después nosotros la terminamos desarmando en, en la banda pero claro las maquetas siempre son una guitarra palo y él cantando él normalmente hace las maquetas si sí, generalmente gran parte de los temas son composiciones del en un principio ah, y después ya metemos mano nosotros Vámonos con la siguiente Seguimos conociendo ahí un poco La historia de los chicos de Esto Primera. es Thomas Newman Any Other Name Esto es de la banda sonora De belleza americana sí, American Beauty American Putty como le digo yo sí, bueno, ahí, ahí hay toda una idea porque la verdad es que yo Cuando entré a estudiar música yo era muy rockero Entonces en ese tiempo yo tocaba guitarra eléctrica Y cuando entré a estudiar música Me, me descubrí un gusto Por el sonido más que por la música Entonces me gusta mucho este concepto de, de mezclar sonidos de descubrir emociones en sonidos sueltos en la sonoridad de los ambientes entonces Thomas Newman en, en, en sus bandas sonoras ataca mucho esas cosas esta música así como muy calmada que te sugiere algo acompañado de una imagen y la verdad es que el teclado me ha dado esa posibilidad de abordar ese tiempo ese tiempo con el sonido darle, darle al sonido su, su espacio no es que yo le dé ritmo ni nada sino que Le doy el tiempo que sea necesario. Me gusta mucho trabajar los teclados sin ataque, que, que oh, aparecen uh -huh. después, estos fade in, tiendo a trabajar mucho esas cosas. Entonces, a mí me, me, me apasiona mucho la música del cine y, y es uno de la creo que es una de mis funciones tratar de darle esa delicadeza de la base que hay debajo al teclado. Los chicos me piden un poco más, digamos, en algunas melodías, cosas así, pero pero como mi, más, más claro, mi cosa personal tiene que ver con este sonido así como de ambiente, de, de ponerle una escena, de, de situar al, al público en lo que somos, incluso la última vez, ¿acordáis que tocamos mm -hmm. cuando tocamos en la AGA, cuando nos despedimos en de los escenarios para terminar el disco fue así? Comenzamos con una, una introducción, digamos, al show, luces apagadas, sonido de piano, atmósferas, mar, viento y todo eso, bueno, es un trabajo que que yo les planteo a los chiquillos y a los chiquillos le ha gustado. Entonces, buenísimo, buenísimo. Parte de la puesta en escena de, de Radio Quimera, digo. Bueno, con la siguiente. I will remember de ah, Toto. Ah, sí. es, Ese es <risa> Feyan. No, es el Johnny Mitchell parece que es del de André entonces bajista. Ya. Yeah. Bajista le gusta mucho eso. Mucho más yasito. El que no el que ¿Ah? no saltaba. <risa> ¿Eh? Ah, no, no fue, no, ese fue, ah, no. fue ese. Sí, pusimos, sí, eh fue el que el que disco acá diciendo eh, Johnny ah, Mitchell. Es que Johnny Mitchell fue sí. que, ah, y que no nos saltamos digo que el nombre. no lo pescamos mucho. Muchas, disculpa, no, disculpa. Sí, sí. Saludo, va, va a ser será Andrés, sí, ese Andrés. Saludo a Andrés. Va estar muy contento. No, y, y sí. ahí, sí. Andrés, te queremos. la verdad que Andrés es una estrella para nosotros, ¿entiendes? Bueno, bueno, llegó a movernos bueno, La verdad eh, es que estábamos la yo creo que estábamos, de la banda. Sí, estábamos en una onda como de banda muy relajada Va a salir, va a salir Y de repente el André entró y dijo No chiquillo, a mí me gusta la banda, hagámosla Y de repente empezaron a salir actividad y todo ¿Quién la movió? André. Oye, André. André Y André hizo esto y André hizo esto otro Entonces este cabrón la verdad es que nos dio el plus Y nos dijo, cabrón, se puede Así que hagámosla Y, bueno el relacionador público manager sí, claro, todo, relacionador. ha sido buenísimo, buenísimo. Sí, es un, sí. un muy gran aporte, movido Oído, lo que se propone, lo trata de sacar adelante llegó a reflejar también la banda musicalmente sí, la verdad es que sí, y este es todo, Fabián. Sí. <risa> sí. Fabián le gusta ese sonido le, tiene esa delicadeza a veces como clásico claro. Como, claro. como el alto tom su batería sí. le gusta mucho eso, casi, casi como música étnica así, como, sí. como una percusión étnica Y sus baterías, bueno, se salen de lo común. Tiende a, a descuadrarla. Yo creo que tiene que ver con eso. ¿cómo? Como que no quede la batería detrás, sino que también proponga algo. ¿cómo? Claro, porque este tema perfectamente podría ser... Tu, tu, ta, ta, sí, claro. Ta, ta, pero, pero hay, otro, hay otro, otra, otra idea de la batería. Otra intención. Ah, claro. ¿Vamos con el siguiente? ¿Tenemos más? ¿Qué más? Sí, no sé si hay más, no sé. A se han dañado. No, no hay no, más no, Bien. Es, bien? Ah. Es, es triste que eso no acaba los cortitos, por oh. Tiene como sé, para toda la segunda ronda la segunda ronda Es lo que intentaba hacer Oye, otro tema, una anécdota con Andrés. Nosotros que ha hostirado bajista un día. Teníamos una tocata y nos dejó botado el bajista que teníamos. El mismo día. Estábamos <risa> subiendo en nuevo el sonido y el... Nos mandó un mensaje que no, que no iba a ir. Que no fuéramos claro. la chucha. Y que habíamos claro, no pudimos tocar. Me la hiciste, maricón. <risa> Entonces, ese día yo justo tocaba con otra banda. Y estaba Andrés en esa banda, que hacíamos tributo a Guns N' Roses. Que fue una banda que armamos para tocar ese día, en realidad. Y ahí me dijo, no te agarras ni porque él también no iba a ver como, como público antes no Nos dejó tirado y que, me dijo, ah, pero me ofrezco si sí". La tiró por si acaso, ya después de una reunión Y yo con Javier y Jesús, conversamos, ya que vamos a ser, necesitamos un bajista luego También teníamos una fecha próxima y todo Y no, no, no teníamos a nadie, pues, ten, había opciones, pero nada concreto Y hoy me acordé de Andrés, porque pues, lo ubicaba, había tocado en él hace poco Y lo llamé como a las 10 de la noche bien, Oye, ¿sabéis sí. que Nos interesa que, que puedas Ensayar con nosotros, a ver qué onda como sale y todo, a ver si Si te puedo unir Y entonces no. él me dijo no. <risa> no, no, el hombre Siempre dispuesto me dijo Ya, qué temas son y todo? Aquí era el ensayo, el ensayo era Yo lo llamé un sábado a las 10 de la noche Y el ensayo fue un domingo Tipo 9, 10 de la mañana Claro Entonces, contra el tiempo y todo, sin previo claro. no Y uno dice, uno dice bajista nuevo, lo vamos a probar, a ver cómo toca, claro, si sirve. Claro. Y el loco pero llegó ese día. Como o sea, con cinco temas aprendidos. Cinco temas. Seis, de ya. la banda aprendida, así. No sé si ese loco durmió, no sé. Claro, André, no, weón, no, te no, queremos, no, no, es una estrella este weón. loco. Eh, motivado, motivado, motivado. Jugado, y eso mismo motivé, nos contagió pero... a, a como el segundo aire de la banda, ¿cachai? Mm, estábamos igual sí. en una crisis, ¿cachai? Que teníamos tocada, estábamos en la mitad del disco, teníamos un montón de cosas planeadas y quedamos sin bajista un rato <risa> otro. Entonces, no, Javier, o sea, Andrés cayó en un buen momento la banda. Y así llegó el hombre. Sí. Oigan, ¿qué tal si nos vamos con un temita ya que Estábamos conversando ya de la banda que es ganar sin tener la razón? Dale. Buen tema, buen tema ¿Una introducción en particular nos vamos? Eh, a, a, hay una discusión ahí Respecto al tema con sí, el Jesús ¿no? Jesús ¿Cómo? dice que el tema se llama ganar a veces Sin tener la razón, pero es muy largo Qué lata, ¿no? Chao, yo cuando lo subía A internet, le, le saqué la veces Entonces se llama Ganar sin tener la razón Aquí, en un podcast más perdón, oh. perdón, perdón volvemos Eso... suelte la chela o maestro perdón es que no puedo, no puedo soltarla se olvidado, bro duermo con la chela ahí debajo de la <risa> <risa> con un chupete así claro. como de mamadera <risa> que soy yo barata? para dormir. oye un saludo a mi polona yo no estoy tomando mi amor <risa> no, no lo está haciendo Pero qué le estoy ah, sirviendo, es qué está viendo no cómo servir a Chelo. Estamos en la sección de Estamos Africanos. empezando este programa ya. Imagínate. Nos vamos con el primer tema ¿no? <risa> no, no, la parte del tercer tipo de. <risa> Oiga, qué rápido ya. <risa> ya empezamos. Eh, empezamos ahora ya, eh cabros, por favor, cuéntanos eh Ah, ¿dónde, la, sí. gente ¿dónde la gente y... lo puede? ¿Dónde la <risa> gente lo puede postear? Es Sí, bueno. Eh, bueno, estamos en un montón de redes sociales pero nos pueden buscar como Radio Quimera todo junto, todo junto. Eh, con Q Radio Quimera todo junto estamos en Spotify, Facebook, Twitter Instagram eh, Fotolog, lo que sea eh, eh, pueden buscarnos ahí eh, y aprovechar de, de hacer la invitación de nuestro próximo evento que va a ser este próximo miércoles 2 de, ma de mayo Vamos a estar en Mi Bar Ubicado en Santa Isabel 0350 Barro Italia eh, Vamos a estar juntos los amigos de Saurio eh, El evento parte a las 10, a las 10 vamos a estar tocando ya Porque tenemos solo hasta las 12 para meter bulla sí. Entonces la idea es que Tipín 9, 9 y media lleguen a instalarse Servirse sus cositas, sus engañitas Para, sí, que, para que alguien no estemos ahí encima, última hora, ubicándonos Puntual entonces la día Sí, vamos a estar ahí con los amigos de Saurio eh, Va a ser un show dentro de todo extendido eh, Bien íntimo dentro de todo Porque claro, un pub te permite eso Nosotros en su momento nos estuvimos tocando en varios eventos más grandes Entonces tener la gente lejos y no poder interactuar tanto o tan directo Entonces rico volver a, a los pubs eh, entonces entusiasmado también eh, de nuestro primer evento acá en Santiago que también es otra vitrina, entonces estamos de a poco ahí como superando barreras, cumpliendo objetivos y metas y ojalá sea sea una buena jornada y se puedan abrir otras puertas también de estar viniendo un poquito más seguido quizás eh, armar ciertas redes con, como con ustedes mismos, ustedes son músicos Eh, se armó una buena onda, entonces se agradece y ojalá puedan darse una vuelta ese día allá. Vamos vamos a ir yo creo a meter nuestras narices a míbar. ¿A cuánto está la entrada para el... la entrada el está finito. a 2000 peticles. Ah, ah, para, para ¿2000, 2000 pesos 9. para dos bandas. Sí, sí, una una luga Y, romana, nada, sí, y música en vivo, música. Eh, claro. sí, pues música en vivo, más la música en vivo aquí, música original, original música nueva con, con Y está bastante buena y eso es lo que hicimos nosotros también, mostrar un poco de su música a la gente para que también vaya a verlo Sí, sé sí, que agradecido de ustedes de la difusión, la vitrina, la buena onda y bueno, yo creo que vamos a estar en contacto. Entonces, invitar a toda la gente a mi bar este miércoles 2 de mayo. Eh, Santa Isabel 0350 En pleno barrio Italia eh, 9, 9 y medio Ojalá lleguen Por fa Y 10 Ya empieza toda la bulla Con Saurio Y nosotros Radio Quimera Después cerrando La jornada 2000 piticlenes Una piticlenes? ganga Así que ya Ahí nos vamos a ver Ahí vamos a ver Bueno, bueno, bueno sí. Sí. Y ahora Nuestros links Nuestros links Eh, la gente nos puede escuchar en Facebook todos los días jueves a las 21.30 horas en www.facebook.com slash un podcast más La repetición del capítulo sale los días viernes y los días domingo en www.radiosunidomas.net Todos los tiempos, toda la música a las 22 horas los días viernes y los domingo Luego el capítulo, si usted lo quiere, se lo perdió el jueves, el viernes y el domingo ¿Por qué un irresponsable lo voy a escuchar en <risa> ww también porque está ebrio en ww.mcloud.com la un podcast más ahí al alcance de su celular su computadora en la oficina en las clases en la universidad donde quiera y en eh, la plataforma de podcast de apple estamos presentes en apple podcast desde hace poquito rato ya hay hartos capítulos ahí subidos va a estar también ahí el capítulo de radio quimera Ya saben, por cada visita que hagan a cloud Nos dan un pancito <risa> eh, Los saludos Si quieren mandan saludos la semana Ahora que sea En el más 569-4036-1997 Más 569-4036-1997 Es nuestro teléfono de contacto eh, Para que manden su whatsapp Sus llamadas en vivo O lo que quieran Sus reclamos sus oh, descalos. Descalos. Claro. Y se nos acabó el programa oh. Así só si sí, sí. hubiera Todo rico, si hubiera durado más. Lo que lo que hubiera podido ser si es que hubiera durado más. Lo que pudo o lo que ahora. Lo que pudo si ser, ser un Ah, <ríe> lo, yo, yo le voy a mandar un saludo por lo la que la aquí. Y El coge su cuchencita. Así le dice. Mi strudel de manzana. ¿Cómo, ¿Cómo está mi strudel Mi strudel <risa> Ya, cerramos entonces el capítulo con la última canción que aquí es Lo que pudo ser de Radio Quimera. Chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, oh, muchas gracias. gracias la verdad. Su visita ha sido un honor. Gracias por mostrarnos su música y ahora nos vamos con Lo que pudo ser aquí en un podcast más. Chao. Chao. Chao. <laughs> ciudad Asustado por el sol que no está Para acariciar tu pelo Y mirar tu sonrisa despertar No tenía nada de maldad Voy mirando solo sin pensar Cada vez faltaba menos When so